La gente si sí baila raro, como es. Ayer iba por la calle y cuando miré hacia el lado, estaban esas muchachas marcando con los pies, bailando al pata a pata pero seguí. No había cruzado bien la esquina cuando allí Se maar zielabijs, Volao, no. volgao y desorbitao Con mi guaguanco Nou, oh. bon oh. oh. oh. Yo María Cristina hola por laresortitao